13 de junio 1944 se lanza la primera bomba V-1 contra Inglaterra. El 13 de junio de 1944 Alemania lanzaba la primera bomba V-1 contra Inglaterra. La V-1, también conocida como el Fieseler Fi-103, también llamada internamente con el nombre en clave FZG-76, Fielger, era un misil no tripulado cargado de explosivos. Es considerado el primer misil de crucero. El Fi-103 se desarrolló en Alemania y se usó en la Segunda Guerra Mundial desde junio de 1944 hasta marzo de 1945 en grandes cantidades. V1 fue un nombre propagandístico acuñado por Joseph Goebbels, Fieseler Fi-103 fue el nombre militar sobre la base de la lista de tipos RLM del Ministerio de Aviación del Reich. El Fi-103 fue desarrollado por Robert Lusser de la compañía Fieseler y por Fritz Goslau de la compañía Argus, que produjo el motor. La primera prueba de la FI-103 tuvo lugar el 24 de diciembre de 1942 en el centro de pruebas de la Luftwaffe en PN Munde, en tres rampas de lanzamiento especialmente construidas en el extremo noroeste de la isla de Usedón. Otros puntos de partida para las pruebas de la aeronave fueron en Zempín, en la isla de Usedón. El primer lanzamiento oficial tuvo lugar el 13 de junio de 1944. El misil de crucero era un dispositivo extremadamente complejo para su tiempo y tenía una brújula de giro automática para corregir el rumbo. Una pequeña hélice en la parte superior accionaba un contador para alcanzar el control. El motor de búsqueda automático fue desarrollado bajo el nombre de Kirchgern. Era un motor a reacción y dejaba los rastros característicos de gas de escape perlados en el cielo. La ojiva tenía un peso de 850 kilogramos. El misil por lo general partía de una plataforma de lanzamiento. Luego se realizaron avances que permitieron lanzarla desde un bombardeo modificado del tipo EINKELE-111. El Fieseler Fi-103 era una bomba volante de 7,73 metros de largo y 2.200 kilogramos, cuyo peso estaba constituido casi en su mitad por los explosivos. Internamente, estaba bajo el disfraz FZG-76, Flaxielger, a cabo. La versión Fieseler Fi-103 Richenberg, también conocida como V-4, fue tripulada y debería ser utilizada por el Escuadrón de Combate 200 contra la aeronave terrorista del enemigo. Aunque se construyeron 175 copias, el proyecto fue abandonado en 1944. El primer vuelo de prueba de la V1 fue a finales de 1941 o principios de 1942 en PN Munde, pero no fue hasta junio de 1944 que el arma comenzó a utilizarse. La primera de estas cayó sobre Londres el 13 de junio de 1944 cerca del puente del ferrocarril en Grover Road, Millend. Ocho civiles murieron en la explosión. Las plataformas de lanzamiento de la V1 podían, en teoría, lanzar 15 bombas por día, aunque este ritmo nunca se alcanzó de forma continuada. El récord de lanzamientos fue de 18 en un día. Solo un cuarto de las bombas lanzadas alcanzaron sus objetivos, debido a una combinación de medidas defensivas, ver contramedidas más abajo, fallos mecánicos y errores del sistema de guiado. En un principio, los objetivos más importantes de la V1 estaban ubicados en Inglaterra. Sin embargo, cuando las fuerzas aliadas capturaron o destruyeron los principales puntos de lanzamiento de las V-1 que apuntaban hacia Inglaterra, forzaron a los alemanes a cambiar hacia objetivos estratégicos ubicados en los Países Bajos, especialmente el puerto de Amberes en Bélgica. Las primeras versiones experimentales de la V-1 eran lanzadas desde el aire y la mayoría de las V-1 operacionales fueron lanzadas desde puntos fijos en tierra. Sin embargo, la Fuerza Aérea Alemana lanzó, entre julio de 1944 y enero de 1945, aproximadamente 1.176 misiles desde el aire utilizando EINKELE-111H, 22 modificados que volaban con el Treser. Escuadrón de bombarderos de la Fuerza Aérea Alemana, conocida como el Escuadrón Blitz-3, que voló sobre el Mar del Norte. Investigaciones posteriores a la guerra han estimado que el porcentaje de fallo de las V-1 lanzadas desde el aire fue de un 40% y que los E-111 que se utilizaban para el lanzamiento eran extremadamente vulnerables en las operaciones nocturnas debido a que el lanzamiento de las V-1 iluminaba toda el área circundante al avión durante varios segundos. Se construyeron casi 30.000 V-1. Aproximadamente 10.000 V1 fueron lanzadas hacia Inglaterra. 2.419 alcanzaron Londres matando cerca de 6.184 personas e hiriendo a 17.981-4. La ciudad de Croydon, ubicada en el margen sudeste de Londres, recibió la mayoría de las bombas. Cerca del final de la guerra se construyeron varios V1 tripulados conocidos como Rainchamberks diseñados para ser lanzados desde el aire, pero nunca fueron utilizados en combate. También existieron planes para usar el bombardero Yecarado A-234 para lanzar las V-1, ya sea remolcándolas o llevándolas en la parte de arriba del avión, pero estos planes nunca se concretaron. Otro de los mitos alrededor de la V-1, también falso, dice que los errores del sistema de guía fueron resueltos por Anna Reitzch en un vuelo tripulado de alto riesgo en una V-1 modificada. Este mito se hizo popular por la película Operación Crossbow de George Pepper, en la que Ana realiza esta hazaña. En la película también se muestra a los Reichenberg siendo catapultados, cuando estas versiones estaban diseñadas para ser lanzadas desde el aire. Ana Reitzsch realizó varios vuelos, pero estos fueron mucho después, durante la guerra, usando uno de los V1 Fieseler Reichenberg, cuando se le pidió que determinara el por qué los pilotos de prueba no podían hacer aterrizar la V1 y morían durante el intento. Ana descubrió, luego de varias simulaciones de aterrizaje efectuadas a gran altitud, donde había suficiente espacio aéreo para una recuperación, que la velocidad de pérdida como avión era extremadamente alta y los pilotos con poca experiencia en alta velocidad intentaban sus aproximaciones de aterrizaje sumamente despacio. Sus recomendaciones fueron que se entrenara a los nuevos pilotos voluntarios en aterrizajes de alta velocidad.